le dice, y uno que estaba al lado, le dice, tú por qué no lo tuviste, yo lo tuve en el Tau Cerámica, cuando lo tengas aquí en el Madrid, lo vas a terminar aplaudiendo, tío, a tomar por culo, le dijo. Y se pusieron a discutir los dos, ese es Nocioni, ese es Nocioni, ¿no? Y, y, y aunque él no me crea, aunque él no me crea cuando le digo que, que cada vez que le hago una nota o cada vez que este, lo veo jugar me emociona porque dice que no tengo sentimiento este bueno, es lo que me pasa con un tipo como como Nocioni ¿no? como no me pasó nunca con ningún jugador eh, de básquet no me pasó nunca con ningún jugador de básquet a mí verlo jugar al chapu siempre me da esa cosa de el tipo juega, como puso mi hijo en un tweet al 200% y no se guarda nunca nada y la verdad que es, es digno de admirar Bueno, no sé si lo tenemos porque estaba viajando Ah, ya está Andrés, está por ahí? Sí, estoy por ahí, te estoy escuchando Cómo imitás a un gallego la verdad que no entiendo por qué te dicen gallego Pérez Pero bueno, es lo que hay Buenos días <risa> ¿Qué haces, Chapo? ¿Por dónde andás? Por acá ando No, todavía estoy en la Alavarría, estaba a punto de salir del viaje Y bueno, justo enganché tu llamada Así que un placer hablar con vos Bueno, el placer es nuestro Che, qué lindo que estuvo toda la noche, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estuvo espectacular, eh, realmente lindo y, y bueno, realmente muy agradecido a la CAP y a toda la gente por por el homenaje, porque bueno, como dije ahí en las palabras que dije, me parece que es un homenaje a la generación dorada también un poco y eso es muy importante, ¿no? Porque creo que hemos hecho algo muy bueno para, para la selección argentina de básquet y ojalá que esto trascienda y esto siga eh, trayendo a los chicos a jugar al básquet, que eso es lo que buscamos, en fin, ¿no? sienten eso chapu sienten esa esa y, y por qué no sienten esa como no sé si obligación o esa eh, es, ese gusto esas ganas de, de seguir extendiendo el legado y, y la otra parte de la pregunta sería por qué No, sí, yo creo que a ver tenemos que, que hacer que, que nuevos chicos nuevas generaciones aparezcan y poder volver al nivel en queimos no sería muy egoísta pensar que, que solo nosotros pudimos lograrlo y que nadie más lo tiene que lograr, ¿no? Y yo pienso que hay que hacerlo porque es un también un poco eh, un compromiso que hemos tomado con la selección argentina o con la generación dorada, y bueno, yo creo que cada uno lo tiene eh, asumido, eh, a su manera cada uno, ¿viste? Cada uno participará en lo que es la parte vigencial, algunos en la parte técnica, alguno solamente apareciendo de vez en cuando, como hice yo ahora a charlar con los jóvenes, y eh, yo creo que hay que estar presente porque bueno como dije ayer ser mismo eh, esto es algo que creamos nosotros eh, de a pocos que recibimos un legado un legado de, de los jugadores anteriores y nosotros ahora le estamos dejando en manos a la nueva generación en el camino de lo que es la generación dorada este y cuando cuando te paras y hablas con ellos este, cuáles son tus sensaciones no porque todavía en eh, si bien te retiraste y el otro día estuvimos hablando un rato largo y, y es como que el, el jugador quedó atrás y la verdad que no tenés ganas de volver y, y, y la decisión fue bien tomada y como dijiste en la, en el día que te retiraste estabas vacío ya como jugador. Digo, ¿cuáles son las sensaciones que te quedan de lo que vos le decís a los pibes? ¿Te, ¿Sentís que te escuchan? Sí, sí, yo creo que me escuchan, eh, respetan demasiado también, eh, que está bueno, pero a veces... Eh, eh, eh, se pasan porque muchas veces hasta tienen miedo de, de hablar o de hacerte un comentario o, o preguntarte algo, ¿no? Estaría bueno que ellos se den cuenta que nosotros en realidad estamos predispuestos a, a, a, a, a ayudarlos, a darle el mejor consejo posible, siempre del lado positivo, siempre del lado constructivo, ¿no? Entonces eh, creo que ellos tienen que entender que nosotros estamos dispuestos a darles una mano y acompañarlos en este camino. franco Chapu, ya que estuviste este tiempo compartiendo con la selección, más lo que jugaste en tu parte final de tu carrera y seguramente miraste también un poco. ¿Cómo ves a esta nueva generación de cara al futuro? Bueno, yo creo que está bien. Eh, obviamente todos queremos que vaya más rápido de lo que de lo, de lo que va, eh, pero yo creo que está bien. Tenemos talento, tenemos calidad. Eh, creo que Argentina va a tener buenos jugadores durante unos cuantos años. Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno al haber hecho todo lo que hicimos durante tantos años bueno, ahora la gente está un poquitito más ansiosa o nerviosa por tener volver a estar en ese mismo lugar y no es fácil porque nosotros también hemos tapado a muchos jóvenes y también hemos dejado muchos jóvenes por detrás por haber estado eh, tanto tiempo siendo protagonista de esta selección argentina ¿no? ¿Y sí. con todo esto que nos decís, cuáles crees que son los aspectos que deban corregir? No, mirá, eh, los aspectos que tienen que corregir es lo más natural y normal, que es progresar día a día y ser ambicioso y tratar de, de trabajar, de entrenar, de escuchar, de progresar. Esas son las cosas que tienen que mejorar. Ellos tienen que entender que uno cuando habla con ellos solo busca su mejora, no, no tiene ningún segundo sentido lo que uno explica o dice. Ellos tienen que entender que esto es una profesión, esto es algo que nos apasiona Y hay, que entrenar, hay que trabajar y día a día Tratar de de, de, de, de, de Hacerlo lo mejor posible Y ser la mejor persona posible Dentro de la escucha eh, Estamos hablando con el Chapu Nozioni Ayer fue retirada la camiseta de él La verdad que fue muy lindo el mensaje que dio eh, Repito, estuvo muy bien también la presentación De José de Montesano que, que le dio todavía Un poco más de emoción El Chapu es un tipo así como Como lo planteaba José ayer en la presentación Y que tiene tiene cosas de tipo muy honesto como te dice, como cuando le dijo en México que creo que fue una de las uno de los tuve la suerte de estar ahí, compartirlo con ustedes, una de las experiencias más lindas, no El haber clasificado en, es, en ese torneo, creo que fue una es cierto que es sin comparar la medalla de oro o la de bronce pero ese fue un torneo especial, ¿no Chapo? Sí, sí, obviamente que fue especial, porque bueno eh, era un nuevo equipo, un nuevo proyecto obviamente no estaba fácil las circunstancias, otro equipo con muchísimo más oficio que nosotros eh, y bueno, conseguir ese logro fue increíble porque bueno, conseguimos algo eh, muy bueno que fue mantenerse en el, la el élite de, de, de, de la el élite del básquet, viste que no es nada fácil. Entonces, bueno, sí, fue un festejo increíble, lo disfrutamos mucho, pero obviamente hemos tenido muchos Eh, por suerte eh, la, con la selección argentina seguro, sabes que eh, me quedo con algo que dijiste antes que me parece muy piola y es, es, la, es la velocidad o el apuro o la rapidez con la que no solamente la gente sino parte también de la prensa este pide como que, que esta selección ya tiene que ganar o que tiene que suplantar a los que se fueron cuando vos haces un paralelo si es que lo hiciste, con respecto a la a las edades de alguno de los chicos y a, y a los primeros pasos que dan, a los primeros que dieron ustedes y a la edad de ustedes, ¿están muy lejos o están más o menos donde estaban ustedes? No se, no se puede comparar, eh, es, es imposible compararlo a eso. eso cuando me dicen que eh, a los 15 años ya jugaba la Liga Nacional a un nivel altísimo, pero no se puede comparar porque antes... Eh al jugador se lo maduraba muchísimo más rápido eh, se hacía profesional mucho más rápido no fuimos antes a Europa porque había una facilidad increíble para irse a Europa Europa estaba bien económicamente así que nos pagaba mucho más que la liga y nos íbamos a Europa hay factores eh, muy diferentes no, no, no se puede hacer esa esa comparación es muy absurda, además si te ponés a pensar eh, los jugadores en este momento están jugando hasta los 40 años, cada vez más maduran más tarde es totalmente diferente esto es una cuestión de, de, de adaptarse a la situación viste yo a veces escucho veteranos, entrenadores decir que, que todo lo anterior, todo lo que pasó fue mejor y ¿por qué tiene que ser mejor? no tiene nada que ver, en realidad eh, todo lo que viven tiene que ser mejor eh, esa es la realidad y como uno tiene que tomar las cosas porque a mí me cuando critican a esta selección argentina me parece totalmente injusto porque estos chicos están haciendo su camino y lo único que estamos haciéndole es Eh, meterle piedra en la rueda y eso me parece una ridiculez si, sí, pienso lo mismo que vos obviamente ¿no? este, porque además todo tiene su tiempo de maduración y, y no, no. Y ningún proceso es igual a otro ni siquiera eso con no, no tiene nada, que ver, nada ah. que ver una cosa es lo que vivimos nosotros y otra cosa es lo que vivimos estos chicos lo que tenemos que hacer somos nosotros en adaptarnos a ellos para darle las herramientas para hacer mejor, nada más es así Y, y, ¿Y ves que hay que, que, que pasa eso dentro de lo que es el seno de, de, de la confederación en este momento? Que sí, hay con... por supuesto dale, dale, dale, dale No, no, que sí, que, sí que, lo, que, que, que nosotros, la confederación los entrenadores, están todos sabiendo que es así el proceso no, claro. no, no, no es que, que, que solo yo lo pienso así, entonces eso es muy positivo, porque ellos se sienten contenidos, se sienten ayudados eh, por ahí que comen algún, digamos, palo, como podríamos decir, contra Uruguay, pero bueno, es totalmente natural. Y con esta ventana vivida a la par del equipo, me imagino que algo de ganas te dieron, ¿no?, de volver a estar. No, la verdad que no, <risa> eh, si te ser sincero, si, si, si te digo que tengo ganas de saltar a la cancha otra vez, es eh, mentira, no no tengo ganas. Yo me retiré de una manera como yo quería, en el momento que yo quería, en el lugar, la situación, a mí nadie me hizo retirar, a mí no, ninguna lesión me hizo retirar, yo disfruté del básquet día a día, la verdad que yo estoy tranquilo en la posición que estoy y estoy muy relajado con la, con la decisión que tomé. En este momento te dolería más retirarte de la pesca. Sí, sí, sí, me dolería muchísimo más, pero no se trata de eso, yo también entiendo que esto eh, es se termina y, y bueno, se terminó para mí y ya está, no, no, no hay que darle muchas vueltas, Porque si uno se queda siempre enroscado en lo que pasó en sí, lo que en lo que, lo, en lo que fuiste O en que fuiste jugador ¿viste? Si uno se queda enroscado en eso, lo único que hace es no crecer Y yo para mí en este momento estoy en otras cosas Yo pienso en otros proyectos en otras ideas eh, no, no no no no pienso más como jugador Trato de pensar como, como una persona Que obviamente vivió una carrera maravillosa Como jugador Pero que obviamente quiere hacer otras cosas En otros proyectos Que, eh, aparte de haber integrado este grupo de, de amigos porque ya son un grupo de amigos que bueno que consiguieron todo lo que consiguieron ¿Qué otra eh, que, que, que otros que otro equipo te, te gustó mucho o qué otro lugar te, te, te hizo muy feliz bueno la verdad que hay hay tres puntos en mi carrera que estuve muy feliz que fue en chicago en pascoia y en el real madrid esa es la realidad son los tres puntos felices en lo que fue el equipo profesional no eh, después de la generación dorada aparte por supuesto, esos fueron los tres lugares que bárbaro ¿no? el tipo eh, Chicago, Madrid y Vasconia tres equipitos de más o menos bueno, no te molestamos más no sé, tenés alguna más pregunta vos Franco? no, si le gustaría formar de alguna forma un poco más estar diariamente con la selección Eh, bueno, a ver, eh, yo no tengo un problema en ayudar, eh, yo por ahí ahora estoy un poco perdido y, y no quiero meterme en una disciplina en este momento eh, por una cuestión de que siempre lo he estado y como tengo la, la posibilidad de estar un poco más libre y, y manejarme un poco más con mis horarios o con mi rutina eh, prefiero estar hace un tiempo, pero eso no quita que en algún momento no me quiera acercar a la selección o algún equipo, eso ya lo veré con el transcurso del tiempo y también eh, dependerá mucho de lo que yo sienta o lo que quiera hacer, esa es la realidad eh, yo ahora cuando Sergio me dijo de venirme una semana con el equipo realmente me salió venir, realmente quise venir entonces eso es bueno, creo que eh, quiero hacer cosas que, que me guste que me apasione y ya está, esa es la realidad ya, eh, tenemos somos privilegiados, así que eh, hay que aprovecharlo y no No, volverse loco con meterse cosas en la cabeza que después uno deja de lado a la familia, deja de lado eh, afectos, amigos, y uno piensa a veces para qué, ¿no? Entonces quiero tratar de hacer las cosas que me apasionen y que me den la oportunidad de manejar mi, mi vida tranquila. Señor eh, Chapo, eh, agradecemos mucho el contacto, un beso grande a esa hermosa familia que tenés, que no sé cómo te aguantan. Sí, bueno, es lo que hay. Está bien, con eso de que es lo que hay estamos justificando siempre. Sí, seguro. Y bueno, <risa> te, te, lo, te lo digo por experiencia, ¿no? <risa> un beso enorme. Bueno, un saludo muy grande gracias por acompañar a la selección siempre. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Chapu. Gracias a vos. Bueno. Hasta luego. Un este, abrazo. Chao. Buen viaje. Cuidado, ¿eh? Gracias. Muchas Dale. gracias. muchas